Sí. Yo me llamo Miguel Vázquez、oh, no, no, de Ara, h o Miguel Vázquez de Ara, Hoy, este, esta mesión 26, en e p t i e e es m b r un día de hoy, el lunes, la tía Juanita t a q u e e l t a p a d í n q u e este, a t e Matelagiano Taquile, a t e Juan Álvaro Moreno, Manuel Jiménez Magda Rizvi, este, Pablo Cruz Guzmán, Miguel r u i z Hernández, Jesús r u i z Hernández, La de c la s e s a a casa d s de la e e s a de la c e s a e la c e la s a a casa d s d a la s a a c a s e la s d a c s a e de e c e s a d a c a s c e l e s a e la a s a de c a la c a s e s a e a de la s c a d a c e la e s a d s la s a de a c a s de la a e s a d s casa s de la s a s a de la casa la a a de la casa e la a de la c a e s a d de de la c a de l e s a de e s a a c a s e de la casa de s a de la c s e la s a de la a c a e la c en el Chilón, yo haz a ti que no a ti. Todo el alcance de judicial es total. A mi mi, pero de hecho, tengo una más. c m un más que e s t n o s pasteles, todavía e t l e í n o s toques de c a s e i pero aquí me nos pase, l y a v o chops aquí en los pasteles, g u i ya á n Matías Castillo y que son d hay o n este, oro a familia. Vaya, tienes más de dique, pero. Y cuando s t y que ver que lástima, <risa> mande con ayan con todos los medios, pero mucho más la c a m a Mike en q e pasó, Mike en que curta el c e i s t a n o además de que no, eh, 100% luchador, pero Mike, ahora no, y de todas r a s veces, ha dicho que la suz baja de tienda. Aquí los antevastados en la otra campaña, la Trump va a ser que el gobierno, el gobierno A votar en tantas cantidades, ya, y más que nada, no hay un j t i q u t o en esta lucha. Ya, no s vienen compañeros, y vayan a la equipar, y este, y yo no hay que acá, y Palita, hay Onea, como c o n t r el Coponesio, m hay a u t o r í a d e n ante el PRED, este, Juan Miguel Vázquez de Aragón, y s e Costa n Paz, el mes de septiembre, いバイオコイアテミナスパサツ、ミル・ウィンズ、ル・ワン・アルバル。マスティウワイ、イテオコ・ラリ